Gracias, señor Presidente. La verdad que es una discusión y la hemos dado en comisión y la hemos dado en la sesión pasada, donde se aprobó en general con el voto de muchos diputados y diputadas, no con todos, que hoy los veo muy activos, Presidente, eh, y con muchas críticas. Pero la verdad que uno tiene que defender la razón de ser del artículo 37, porque en estos días es más actual y más vigente y más necesario que nunca. Yo entiendo a quienes tienen dudas respecto de lo que es el artículo 37, pero es necesario, si me permite el diputado usted en principio y el diputado David, porque tiene razón que no hay acuerdo sobre el artículo 37, pero como tenemos que votar el artículo 36 que incluye una enumeración de artículos que incluyen el 37, tenemos que hacer como el 5 y el 8, zanjar la diferencia del 37 para saber que votamos en el 36. Entonces... La primera cuestión es, voy a dar las razones que este bloque, el bloque de Cambiemos, tiene para sostener la validez y la necesidad del artículo 37. Código penal existe, voy a repetir lo mismo que dije en la sesión pasada, hay cuatro causas tramitándose en los juzgados federales que intervienen solamente en la investigación de lo que se llama Odebrecht. Ustedes dicen que el artículo 37 se llama Odebrecht. Hay cuatro causas penales que investigan a una empresa, Odebrecht, y a funcionarios públicos, a funcionarios públicos, porque la empresa que ya confesó en Brasil, en Suiza y en Estados Unidos, que pagó coima que pagó sobreprecio, y se las pagó a alguien, pagó a funcionarios públicos hoy ausentes, pagó a funcionarios públicos, tienen una dificultad, Las cuatro causas, señor Presidente, hasta un día que Cambiemos dijo acá se está protegiendo a funcionarios públicos, hacía 3 o 4 años que no se ordenaba ni siquiera un allanamiento. Ese fin de semana el fiscal federal de una de las causas ordenó un allanamiento contra la empresa Odebrecht. odebrecht Entonces, ¿sabe cuál es la necesidad y la razón de ser del artículo 37? No. Cuando parte de la política no quiere activar los mecanismos necesarios para salir de la impunidad e ir contra las empresas y contra los funcionarios, ¿qué bondad contra las a favor de las empresas? Las empresas con las que ustedes dicen que nosotros somos bondadosos están condenadas a prisión, a pagar plata y a confesar, excepto en un solo lugar, en la Argentina. ¿Saben para qué? ¿Saben por qué no quieren que confiesen en la Argentina? No porque son los funcionarios públicos a los que se les pagó los que todavía están libres. ¿Qué podemos hacer con el artículo 37? ¿Qué podemos hacer con el artículo 37? Contéstenme lo que estoy diciendo, pero ¿saben lo que podemos hacer con el artículo 37? Como la justicia no se mueve y como parte de ustedes son cómplices, sin necesidad de serlo, porque hay que ver cuando se vote el desafuero, presidente, sin necesidad de serlo. La autoridad administrativa puede hacer un acuerdo, y le voy a decir, ¿y le voy a decir para qué? Y le voy a decir para qué, dentro de sus facultades, que no es las jurisdiccionales, para que la empresa que ya no tiene nada que perder, sino que tiene bastante que ayudarnos al pueblo argentino, de los nombres, de los nombres, presidente, sin darle nada, de los nombres. El problema es que si la justicia no llama y los otros cubren... Acá van a pasar años para que pase algo. Nosotros queremos saber los nombres y la empresa dice tengo los nombres y los quiero dar. Entonces el Poder Ejecutivo y el Poder Administrador a partir del artículo 37 tienen la posibilidad de ayudar lo que no hicieron hasta acá. El pueblo argentino se los va a agradecer, muchachos. No estamos entregando a nadie más que a los culpables de actos de corrupción. Gracias.